En el aire de Radio Encuentro a Alejandro Gramajo, flamante secretario general de la UTEP. Buen día Alejandro, ¿cómo estás? Karina y Camila te saludan. Buen día, ¿cómo andan Karina, Camila? Muy bien, gracias Muy bien. por este ratito aquí con Encuentro. Bueno, en primer lugar consultarte, ¿no? Cómo cómo fue la jornada, ¿no? Las primeras elecciones de la UTEP y bueno, este ya también la novedad y trabajando, ¿no? De cara a lo que se viene. Bueno, creo que, que que ayer culminó una primera etapa, que, que tiene muchos años de, de recorrido, de construcción, de, de, de aporte de muchísimos compañeros y compañeras, como fueron Juan Grabois, Emilio Pérsico, Gringo Castro, y tantísimos compañeros y compañeras que le han puesto mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha cabeza, mucha dedicación, mucho corazón a a la construcción de, de esta herramienta importante para defender a un sector que en general es invisibilizado, que es estigmatizado, que es perseguido. Eh, y creo que ayer culminó una primera etapa de muchos años de construcción eh, de nuestra herramienta. Hicimos un, en, en los últimos meses pudimos construir una lista unitaria de unidad con todos los movimientos populares que formamos la eh, que tengo el honor, o tuve el honor hasta ese momento de, de presidir esa lista, encabezar esa lista, eh, hicimos el proceso electoral el día 29, después de que casi todas las organizaciones populares estuvimos abocados a la campaña electoral de, del balotaje, porque sí. todos nos involucramos en eso, y a los 10 días eh, organizamos en, en 500 lugares de votación Eh, distribuidos a lo largo y a lo ancho del país y nuestros afiliados nuestros afiliados se, se se volcaron masivamente a participar a bancar esta lista que fue una lista única en general eso no sucede que que haya tanta movilización y tanta participación cuando hay una lista única y culminó ayer con con el acto formal de asunción de de, de las nuevas autoridades del UTE del nuevo secretariado y el nuevo Consejo Directivo eh, que para nosotros haberlo hecho en, en la Cgt junto a la Cgt y, y todo el Consejo Directivo de la Cgt y, y acompañados también por la Cta y por la Iglesia creo que fue un hecho histórico creo que mañana perdón que ayer el día cuatro el acto de ayer va a quedar en la historia de la de la larga historia que tiene el movimiento obrero y los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina, porque también reafirma una línea de construcción histórica que tenemos los movimientos populares en relación a, a construir una unidad estratégica con, con el conjunto del movimiento obrero y no una unidad a partir de determinadas coyunturas. Así que creo que, que lo de ayer fue un hecho histórico, importante. Repito que va a quedar en la historia... de nuestro pueblo, que va a quedar en la larga historia de lucha que tiene el movimiento obrero en la Argentina y que seguramente en los próximos años muchos historiadores estudiarán el fenómeno de la, la nueva composición que tiene la clase trabajadora y la unidad que hemos ido forjando de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo el, el conjunto de los, de los sectores de, del trabajo. Ayer veía ¿no? la imagen justamente allí en el salón eh, Felipe Vallese con, con la cúpula de, de la CGT y referentes también de la CTA. Pensaba esto que comentabas respecto de, bueno, eh, la transversalidad ¿no? que se, y la unidad que se tiene que tener de, del movimiento obrero, de las y los trabajadores, eh, teniendo en cuenta también y, y, y viniendo ¿no? de lo que fueron los años de macrismo, donde justamente la economía popular y, y la organización de las trabajadoras y los trabajadores de la economía popular fue clave. para ese contexto, ¿no? Digo, pensando también en lo que se viene a partir de ahora. ¿Cómo la ves? A ver, yo creo que no me quiero aventurar a tomar definiciones porque habrá que ver cómo evoluciona el próximo gobierno, pero que efectivamente avanzan en, en, en lo que han planteado en la campaña, incluso algunas cosas que han trascendido en los últimos días, creo que puede ser una situación muy muy difícil para el conjunto de pueblo, pueblos, no solo para para los sectores más humildes pero también para para los sectores medios porque están hablando de hacer eh, un ajuste muy importante sobre varios resortes que sostienen eh, la posibilidad de que nuestro a nuestro pueblo el salario le alcance, digamos. Entonces creo que, que si avanzan en lo, en lo que prometieron va a ser eh, muy difícil para, para, para todos y todas, digamos. No creo que ¿Sí? estamos... al borde de vivir una una situación nunca antes vista en términos de de crisis social uh -huh. respecto de eh, algunas posturas no y, y, y bueno algo que se habló también este último tiempo que se puso el foco visten en, en el tema de los planes sociales y, y llevar digamos la la discusión para para ese lado Qué postura, qué perspectiva están teniendo eh, desde desde el Autep, digo, porque también eh, son debates que se vienen dando hace años, ¿no? De resignificar un poco eso eh, y, y, y rediscutir realmente eh, la economía informal, la economía popular y, y la organización de sus trabajadoras y trabajadores. Exacto, sí. Bah, yo creo que hay una discusión mucho más profunda. Creo que reducir la discusión a planes sí o planes no. Eh, o los que cobran un potencial trabajo o un salario social complementario, uh -huh. porque en realidad hay que hay que recordarle al gobierno y a muchos que opinan sobre sobre el tema que el salario social complementario es una ley que se votó en el gobierno de Macri por amplia mayoría en el Congreso que fue una iniciativa de los movimientos populares que creó eh, la figura del salario social complementario que reconoce a un nuevo sujeto social de de la Argentina, que son los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, uh -huh. y que si no se termina de comprender que no se reduce la discusión a los 1.200.000 eh, que cobran un potencial trabajo, sino que hay que rediscutir en realidad el problema de, del trabajo y de los derechos que tiene eh, la clase trabajadora hoy en la Argentina, que re, rápidamente te digo, hoy tenés 24 millones de trabajadores y trabajadoras, lo que se conoce como la población económicamente activa, 12 millones en el marco regulatorio de lo, de, de, del trabajo formal, que es la lógica del patrón, del trabajador y el Estado, y tener sí. 12 millones afuera del sistema, digamos. Entonces, que en, ese, en esa radiografía nosotros entendemos que hay 8 millones de trabajadores de la economía popular que hoy se autoinventan su trabajo en un montón de ramas de la economía popular, ya sea en trabajos eh, socio comunitarios, en trabajos de reciclado, de recolección de residuos, en pequeñas changas, obras en los barrios humildes, en la pequeña en la agricultura familiar, en los talleres textiles, son casi 8 millones de trabajadores y trabajadoras que trabajan y que el problema de ese sector es sectores que no tiene derecho y que no tiene formalización y reconocimiento del Estado, digamos, no hay, no hay nadie que los regule. Entonces, y dos millones que están activamente buscando empleo formal y tener dos millones que necesitan una, una asistencia directa del Estado porque es un, es un sector que está muy castigado en términos sociales y que requiere un acompañamiento distinto para salir de la situación en la que está. Entonces, creo que reducir la discusión a planes sí, planes no, es una discusión falsa, engañosa, que no quiere... discutir la realidad de una parte importante de nuestro pueblo que requiere que, que sí la discutamos porque hay que encontrarle una solución, digamos, ¿no? Creo que la discusión, reducirla a eso, es un entretenimiento para, para para no discutir las cosas de fondo. ¿Qué crees que puede llegar a pasar, digo independientemente de no querer anticiparse, por supuesto, digo cómo se sigue a partir del 10 de diciembre teniendo en cuenta que esta es la agenda y esta es la discusión, pero que, bueno, que se va a buscar justamente de distracciones por otros lados? Yo creo que hay dos cosas que, centrales que tiene que, que, que hacer el campo nacional y popular, que tenemos que hacer el campo nacional y popular. Una es si efectivamente avanzan en un proyecto económico, en un modelo económico que va a generar mayor exclusión, mayor pobreza, mayor desigualdad, muchos desempleos, eh, muchos despidos. Creo que lo, lo que tenemos que hacer como, como tarea principal es construir mucha unidad activar todos los cuerpos de delegados, los órganos de base, los órganos de, de, de construcción comunitaria en cada uno de los, de los barrios humildes para discutir cómo seguir y definir acciones, construir uh -huh. mucha unidad con todos los sectores y ser solidario con todos los sectores que vayan sufriendo el ajuste, llámese estudiantes, llámese mujeres, llámese campesinos, campesinas, llámese trabajadores... De, de la educación, trabajadores de la salud, cualquier sector que, que, que vaya sufriendo la ajuste a nosotros, nosotros vamos a ser absolutamente solidarios y vamos a acompañar algunas, todas las iniciativas que se tomen eh, en relación a eso, porque creemos que tenemos que ser estar unidos y ser absolutamente solidarios con los que sufren y en términos de nuestra militancia más que nunca aferrados a, a los que sufren porque Nuestro deber como militantes, como organizaciones populares es estar ahí organizando abajo en lo más profundo de nuestro pueblo para para a, aguantar lo que tengamos que aguantar. Y la segunda tarea creo que es una tarea más política. Creo que nosotros tenemos que rediscutir cómo encontramos una salida política a esta situación porque creo que los que venimos del campo nacional y popular, del peronismo, de los movimientos populares, tenemos que repensar cómo construimos una alternativa política que vuelva a enamorar al conjunto de nuestro pueblo porque efectivamente llegamos a una situación de estas características donde después de haber tenido ya de gobiernos populares que nos permitieron construir pisos desde donde arrancar para tratar de construir una Argentina distinta, no pudimos hacerlo, recuperamos el gobierno... Perdimos el gobierno en el 2016, lo recuperamos en el 2019 y lo volvimos a perder en el 2023. Creo que hay algo en el fondo que tenemos que discutir y no para buscar quién tiene culpa, no, busca, no con el dedito acusador de quién, quién tiene más responsabilidad, sino para ser autocríticos y empezar a construir la respuesta necesaria para para empezar a tener una la reconstrucción de un espacio político que requiere. Eh, mucha discusión y mucha autocrítica porque yo creo que es muy sencilla parte de nuestra discusión porque en el fondo está cómo tenemos que resolver los problemas concretos de nuestro pueblo que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con la educación, con la salud, con la pobreza, con la desigualdad, de cómo resolvemos los, en los 5.500 barrios populares que existen en la Argentina los problemas concretos que no tienen que ver con las discusiones que se dan a veces en el Palacio, como decimos nosotros, sino que tiene que ver con problemas muy concretos, digamos, ¿no? muy y que bueno, nosotros tenemos que hacer cargo, ser autocrítico y no desconocer esa realidad porque creo que tenemos el deber. Yo milito desde muy chiquitito eh, y cuando me subí a militar, me subí a militar porque tenía sueños, lo sigo teniendo y no nos vamos a resignar a tratar de, de construir lo que tenemos que construir para que definitivamente nuestro país vuelva a ser un país de verdad, digamos, ¿no? en donde no reine la injusticia sino que reine... la solidaridad y la justicia social, digamos, ¿no? Creo oh. que son los dos, las dos tareas que tenemos por delante. Muy claro. Alejandro, muchas gracias por estos minutos con, con Radio Encuentro y, bueno, lo mejor para esta nueva etapa. Muchísimas gracias y, bueno, un fuerte abrazo y que Dios las bendiga, compañeras. Abrazo Adiós. grande. Abrazo. Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP.